Estamos escuchando a los auténticos decadentes en esta mañana en vivo. Esto se llama Distrito Federal y nosotros nos vamos a ir hasta 25 de mayo. Vamos a dialogar con el director del diario La Mañana, con Sebastián Borda. Sebastián, buen día. Buen día, Carlos. Gracias por el llamado. No, un placer. este La verdad, estamos yo todavía estoy shockeado por lo que vi anoche en 25 de mayo. Me imagino que hoy, con el sol ya ver las cosas, debe ser un panorama desolador, ¿no? La verdad que hoy a la mañana, cuando nos levantamos bien temprano, todo el mundo se levantó muy temprano porque este querían ver con la luz del día qué era lo que efectivamente había pasado. Sí. Y había un silencio, no había energía, recién se está restableciendo por sectores la energía eléctrica y había una calma este hasta llamativa, ¿no? De, claro. de, de todo lo que fue anoche. Fue un, fue un desastre, Carlos, a las, Claro once y media de la noche, la, la tormenta fue a las 20.40 aproximadamente, el epicentro de del viento y la lluvia, en el pueblo cayeron 50 milímetros sí. en 10, 15 minutos sí. de haber sido, sí. y, y, y además el viento, el viento fue impresionante, impresionante, las plantas las acostaba, sí. las arrancaba, eh, hay, hay, hay mucho daño realmente, pero este al, algunos sectores de energía ya están volviendo, se está pudiendo restablecer. Qué bueno. Eh, así que bueno mucha gente la pasó muy mal y, y anoche conversábamos con vecinos que perdieron absolutamente todo el techo de la casa se lo, en, la, en la 35 Daniel Boiserén, este las chapas del techo de su comercio y su casa volaron a la vereda de enfrente y hasta atrás de la casa de la vereda de enfrente Qué eh, al Club Olimpo le tiró el paredón del segundo piso donde está la cancha de pádel y eh, voló un techo en el barrio Agumín, eh, voló plantas que aplastaron autos en el barrio, en el barrio Federal, eh volteó gran cantidad de carteles en el centro, sí. el cartel de la, la una calle casa de deportes, la calle 9, ¿no? Eh, sobre todo la calle 9 hay tres o cuatro carteles sí. que son muy muy llamativos, están literalmente arrancados, sí. Era, sí. Eh, tirados en la calle 10 lo mismo. El Gran Hotel, eh, si mal no vi, eh, también. El, hotel, el, el cartel eh, del Gran Hotel Así que, eh, realmente, para el 21 de mayo fue una cosa inédita. Yo, por lo menos, no no recuerdo haber visto un tornado así. Me decían que en el año ochenta y pico, un tornado que había arrancado vidrios de, de la municipalidad fue similar, pero la verdad es que no lo recuerdo. Seguro, eh, seguro. Bueno, sí, con eso un poquito quería va. contarte. Sí, claro. Sí, que No, estamos, estamos sedientos de saber cómo está todo eh y queremos eh también saber si si hubo daños personales que rogamos que no. No, en el medio de la tormenta hubo un accidente de una moto que Ajá. todavía no no pudimos saber este cuál es el daño de la persona que iba. Hablaban hace un rato de una chica, pero la verdad es que no hay nada eh por lo menos anoche en, en defensa civil no había ningún tipo de de comunicación al respecto con lo cual me parece que que no, no sería así o que o que, o que muy aventurero dar una información de ese tipo. Perfecto. Sebastián, eh, ¿cómo están con el, la impresión del diario? Por supuesto, teniendo en cuenta el, el que diario, no hay luz. Claro. Nosotros tenemos el diario preimpreso y nos falta solamente la, la impresión, con lo cual vamos a actualizar este un par de páginas y... Si logramos restablecer la energía en el sector de la planta impresora, sí. eh, vamos a estar imprimiendo antes del mediodía, Perfecto. con lo cual eh, llegaríamos a las localidades vecinas a, antes de las 14, que es Ajá. nuestro objetivo ¿no? para Seguro. para entregarles el material este, a la gente. Eh, es, que, ¿Vamos a poder tener algún adelanto online de lo que va a haber en la edición impresa? Sí, en, en un rato seguramente lo vamos a estar Perfecto. este cargando la, las imágenes. Eh, Realmente eh. son son sorprendentes. De la noche, eh, el, el paredón del Club Juventud Unida lo, lo, lo tiró eh, casi, te diría, en un 60%, eh, y enfrente al club había gente que le había quitado este todo el techo de la casa, y bueno, y todo el mundo entendió que era una catástrofe y, y y bueno, y no hubo cuestiones de manifestaciones ni agresiones ni cosas que hoy son tan comunes dado que todo el mundo entendió que esto sí. nos, nos sobrepasaba a todos, ¿no? Claro. Codo a codo hay que laburar ahora para reconstruir 25 de mayo, Sebastián, ¿no? Sí, hay mucho si Dios quiere en un par de días creo que la, la las imágenes van a ser totalmente diferentes, pero realmente ha arrancado plantas de, una, de un tamaño de tronco impresionante. Seguro. Las las las plazas, la Plaza Sarmiento, las las las plazas están este muy muy triste cuando uno ve tanta cantidad de, de árboles tirados y demás. Y además mucha gente que todavía no ha contado porque porque este se las ha arreglado pero con con 3, 4 cm de agua en su casa por, sí. porque las plantas tapaban las canaletas, eso claro. es bastante normal hoy me, se me ocurre que debe haber tardado en escurrirse el agua yo anoche cuando andaba por la ciudad serían 10 de la mañana desde la noche digo este nueve y media diez de la noche eh, vi que el asfalto la mayoría de las calles estaban tapizadas de hojas y eso supongo que debe haber tapado un poco las canaletas y debe haber tardado mucho en eh, escurrir el agua de las calles se sí. me ocurre no sí además además creo que fueron muchos milímetros de golpe de golpe sí y cuando nosotros logramos salir a, a recorrer para, para tratar de tomar algunas imágenes y, y documentarlas este la verdad que nos encontramos con que defensa civil había actuado había cortado calles con con cintas de precaución y bueno la gente eh, creo que creo que no había tomado mucha magnitud la gente de, de los peligros y salían a, como no había electricidad la gente salía en sus autos a recorrer las calles y demás eso fue una imprudencia pero creo que gracias a dios no no pasó nada. Sí, y bomberos, que ni bien amainó un poquito la tormenta, también los vimos en las calles trabajando, porque eh, no, fueron convocados. No, no, convocados. Bomberos, estuvo, bomberos estuvo desde el, desde el momento de la tormenta. ¿eh? Sí. Yo escuchaba desde mi casa las sirenas en, en plena tormenta. La verdad que eso es este, pone la piel de gallina, sí. porque no sabías qué estaba pasando y la y, y bomberos estaban estaba ocurriendo gente si sí, eso es así seguro sí, sí. sebastián eh, bueno el agradecimiento recordamos a todos entonces que aproximadamente a las 2 de la tarde puede llegar a estar el diario en saladillo por ejemplo sí sí ojalá que sí yo este luego te voy a mandar un mensajito cuando estemos imprimiendo para perfecto para que lo puedas transmitir y te agradezco muchísimo el llamado carlos un abrazo grande y saludos un abrazo sebastián gracias por por el relato eh. hasta luego Hasta luego chao Ahí estábamos con Sebastián Borda, el director del diario La Mañana, dialogando en esta mañana para poner un poco de palabras.